Hola a todos y todas, sean bienvenidos a esta horita de rock y metal en la radio. Eh también saludar y mandar un fuerte abrazo a los que nos escuchan a través de internet, de los los podcasts digitales en cualquier parte del mundo, eh, sobre todo en Sudamérica que nos llegan ahí mensajitos de ánimo y de cariño y que les gusta el programa y la verdad es que es una auténtica pasada. Así que saludo para nuestros hermanos también de Sudamérica que nos escuchan por por internet, por los podcast. Hoy vamos a tener un programa especial eh donde lo vamos a dedicar eh a los temas instrumentales. La verdad es que los temas instrumentales donde destila eh puro sentimiento y feeling, ¿no? No no hace falta muchas veces eh ni letra, ni voz para que las canciones lleguen a, a lo sublime. Ahí en la en los temas instrumentales donde pues las bandas dan rienda suelta un poco a su orgía instrumental, eh donde puedes zafarse del corsé que a veces supone la estructura normal de una canción y se llegan pues a cotas pues es eh, espectacular, es la verdad es que sí. Bienvenidos a Mi Rollos del Rock. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM. Eh, emitimos los lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Saludamos a Alba Arma, que la tenemos ahí a los controles de sonido y un servidor como siempre, quien les habla Tomás Horama. Empezamos con la descarga de hoy. Y vamos a empezar con Axel Rudi Pell, ese rubio guitarre alemán de, que desarrolla un power metal neoclásico, trayectorias tuvo antes en la banda Stiller y luego ya formó su su carrera en solitario. Es maravilloso cómo Axel Rudi Pell sintetiza pues esos elementos de música clásica con el heavy metal, un poco a la a, en la escuela de Ingwil Marting, por ejemplo. Eh, los Axel Rudi Pell, la verdad es que han muchos cambios en la formación, pues hasta llegar a la actual, donde pues está Axel Axel a la guitarra, está Johnny Gioeli a la voz, eh Ferdi, eh Doenver a los teclados, Volker Craft Crafttruck, ¿eh? Apellido ahí casi impronunciable, imagino que será polaco o algo así al bajo y Bobby Rondinelli, gran batería eh eh a ah, en la batería, claro, y esta es la la formación de los Axel Rudi Pell. Pues empezamos con este especial instrumental y vamos a empezar con una canción de Axel Rudi Pell que que es una auténtica delicatessen que se llama Dreams of Passion. colega, como decía aquel, ¿no? Tremendo el Axel Rudi Pell, qué forma de empezar este programa de especial especial música instrumental. Y de Axel Rudi Pell vamos a pasar a La Doncella de Hierro, a los Iron Maiden, que en el en 1980 pues editaban su su primer disco de estudio, que se llamaba así igual que que la banda, Iron Maiden, y que bueno, pues en este disco se encontraba el instrumental Transilvanica que, que vamos a pinchar luego a continuación. Pues la verdad es que fue el único disco el el Iron Maiden en el que participó el guitarra Dennis Stratton y bueno, uh, Maiden la banda que formó Steve Harris en el año 1975 y bueno, qué sería del rock, qué sería del metal eh sin los Iron Maiden. Les debemos tanto, los queremos tanto y vamos a disfrutar de esta instrumental de los Maiden que se llama Transylvania. con con este temazo de Transilvania. Continuamos en Radio La Guancha en el programa Mis Rollos el Rock, la 107.2 FM, eh y pasamos, hemos iniciado con Axel Rudi Pell, eh continuamos con Iron Maiden y ahora nos pasamos a los Barones, a Barón Rojo. Orgullo patrio absoluto esta banda española que se formó en el año 1980, esa formación mítica que para todos los que nos gusta el el rock y el metal eh música para nuestros oídos, nunca mejor dicho, formado por los hermanos de Castro, Carlos y Armando, eh, Hermes Calabria a la batería y Serpa eh, al bajo Ivo. El nombre de la banda, Varón Rojo, pues, pues lo pillaron de ese mítico aviador alemán eh, que era Man Fred eh Bon Riff Toffen, alias el Barón Rojo. Eh, ¿qué contar de la banda? Pues Pues la verdad es que lo que lo que han conseguido los Barón Rojo en en el rock y el metal español es inigualable. Tantos éxitos han llevado el rock y el metal español a las cotas más altas eh, de su historia, luego únicamente pues igualado a ese nivel por los Héroes del Silencio. La banda bueno, pues actualmente no es que estén en sus mejores momentos, eh, pero bueno, ahí va, ahí sigue. Eh, vamos a pinchar un tema, un instrumental que siempre me gustó de los Barón Rojo que se llama Buenos Aires. Buenos Aires. Maya, varón, varón, varón, ese público ahí enardecido gritando el nombre de la banda, Varón Rojo. Continuamos con Metal Español y nos pasamos esta vez a Los Sangre Azul. Los Sangre Azul que en el año 1988 editaban eh, lo que era su segundo disco que se llamaba Cuerpo a cuerpo un sonido espectacular eh sonido jarocho americano eh, con con esa presencia tan potente de los teclados eh pues formación también impresionante con Tony a la voz, Carlos Raya a la guitarra, Carlos Raya que ahora está por ahí con, con Fito y Fity Baldi y tantas grandes bandas, José Antonio Martín a la guitarra, Julio Díaz al bajo y Luis Anturde a la batería. Eh, Pelo pues Sangre Azul, yo creo que es el sueño de de de de casi todos los amantes del hard rock en España eh, que que se volvieran a formar, eh incluso hay campañas para ello, uh, para si no para grabar un nuevo disco, sí para hacer una gira. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar con este instrumental de Los Sangre Azul que se llama Alegría. Hay achas a la guitarras ahí el Carlos Raya y el José Antonio Martín eh, Sangre Azul eh, increíble la verdad es que sí. Eh continuamos y pasamos ahora a los Manowar, esa banda americana de heavy metal que tanto queremos. En el año 1996 editaban el disco Loder Dungeon Hell, eh, donde se encontraba el tema que vamos a pinchar a continuación, el el My Spirit Lips On. Era el primer disco donde participaba Carl Logan a la guitarra y era el regreso también de Scott Columbus a la batería. Ahí está Eric Adam, eh, cantante, Carl Logan guitarra, Jody Mayo bajista y Scott Columbus a la batería. Vamos a fliparlo con este tema y ese desarrollo guitarrero eh del amigo Carl Logan en este tema de Manowar que se llama May Spirits Lipsong. dando a Carl Logan dándolo todo ahí con eh, con la guitarra ahí haciendo que la guitarra se estremezca en el tema My Spirit Lipsom y vamos a pasar a otro grandísimo guitarrista que es Gary Moore, Gary Moore, sí señor, el norlandés eh que ha desarrollado a lo largo de su historia pues pues desde el heavy, el hard rock hasta el blues. En el año 2001 editó el disco Back to the Blue, ¿Mm? ya el, el el nombre del disco lo define todo, una vuelta Quería dar una vuelta a sus raíces bluesy y en eh, y en este disco se encontraba el, la canción de Prophet que ahora vamos a pinchar. Pues impresionante la carrera de de Gary Moore, eh tanto con Thin Lizzy como luego impresionante en solitario. Eh lo fue todo haciendo hard rock y heavy metal y luego también lo fue todo en sus vueltas al blues. Este tema es para degustarlo con tranquilidad y es un auténtico temazo. Gary Moore, The Prophet. feeling lo de Gary Moore, eh, el hombre que conseguía hacer llorar a la guitarra, es increíble eh cuando se toca la guitarra eh no de una manera totalmente técnica, sino con feeling, con sentimiento y eres capaz de sacar esas notas pues que ponen los pelos como escarpias, ¿no? De de de todo ese sentimiento que que afloran. De Gary Moore vamos a pasar a otro superhacha de la guitarra que es Steve Vai ety baker realmente se llama Stephen Siro Bay, es un guitarrista, compositor, productor estadounidense, eh, que ahí es nada ha vendido más de 15 millones de álbumes a lo largo eh de su carrera. El tema que vamos a poner emblemático, el For the Love of God, eh pertenece a su disco de 1990, The Passion and Warfare. Eh el solo de esta canción es que es pura magia, simplemente Sully es inmejorable. Como anécdota y un poco para conocer eh, a este genio de la música y de la guitarra que es Stevie Ray, eh comentar Eh, que Bay estuvo ayunando y meditando durante 10 días en forma de preparación para la grabación de esta canción, que fue grabada en el cuarto día de ayuno. Esto que parece casi mesiánico es así en la figura eh, de Steve Bay y el resultado es algo tan absolutamente impresionante como este tema que vamos a poner que se llama For the Love of God. cuando parece que lo de Bey no se puede superar, eh, vamos a superarnos esta vez con Joe Satriani, impresionante Joe Satriani, eh, increíble guitarrista eh, que en el año 1992 editaba Dreamy, que es un disco que es una flipada y en él se incluía el el, el hit, la canción The Summer Song que llegó al número 5 de los charts de USA. El Satriani pues profesor de guitarra, él ha sido entre otros profesor eh de gente de la talla de del de que anteriormente sonaba de Type Bay, de Kirk Hammett de Metallica fue su su profesor y Alex Kolnik eh de Los Testament. Eh Satriani que ha vendido más de 10 millones de álbumes convirtiéndose en el guitarrista de rock eh más más vendido de la historia. Recordar que hay muchos guitarras de rock eh donde sí que hacen Así que cantan de en tema, pues, pero eh lo de Satriani es exclusivamente solo música. A muchos les sonará esta canción, el Summer Song que vamos a pinchar porque durante mucho tiempo la utilizamos eh como sintonía de los conciertos en este programa. Disfrutemos con Joe Satriani y el Summer Song. Continuamos en Radio La Guancha, en Mis Rollos el Rock, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Hoy estamos desarrollando un especial instrumental y espero que de momento lo hay, lo estén disfrutando, ¿eh? Y continuamos, vamos ya encarando un poquito la recta final y nos vamos a pasar ahora a Van Halen, eh el gran Eddie Van Halen. Eh, este tema que vamos a pinchar el Eruption eh, pertenece a su primer disco, el del año 1977 que se llamaba igual que la banda, Van Halen. Eh, para muchos es considerado el mejor solo de guitarra de todos los tiempos. Eh, la verdad es que ahí Eddie introdujo la técnica del tapping en el mundo en el uso normal en el rock y el metal y él fue el que el que digamos que la trajo esta técnica del tapping a uh, al rock. Eh qué más comentar de de Van Halen y de este tema eruptio? Pues por ejemplo, que inicialmente eruption no era un tema que que Eddie hubiera compuesto pues para que fuera editado en ningún disco, era simplemente un, un ejercicio que él hacía para ir calentándose, eh ir calentando los dedos antes de de empezar a tocar y grabar, pero el productor lo escuchó, vio que era una flipada, le propuso que por qué no lo grababan y lo grabaron. Y así quedó este impresionante eh tema de Van Halen que se llama Eruption. cremas honor a lo de Van Halen, el, el el eruption impresionante. Y ahora sí que sí que ya llegamos al final y vamos a a pinchar el último tema en el programa de hoy, en este especial instrumental. Y hemos rendido mucho tributo a esos grandes guitarras, pero quería especialmente cerrar el programa pues con con también un un instrumento que siempre está ahí que a veces pues no se le da la importancia que tiene, que es el bajo. Y cuando hablamos de bajo y bajistas, a mí no se me puede venir otro nombre a la cabeza que que si que el de Cliff Barton ese mítico e increíble bajista de de Metallica que tristemente falleció en aquel trágico accidente que tuvo el el la aguagua de la banda cuando estaba de gira, creo que era por por Dinamarca y que tristemente en ese accidente pues Cliff Cliff falleció. Eh Anesthesia Pulling Teeth es el tema que grabaron en el año 1983 Los 4 Jinetes en ese primer disco que era el Kill 'em All, el mata a los a todos. Esta canción en la Anesthesia Pulling Teeth fue escrita por por Cliff y la verdad es que tiene un solo de bajo inmejorable, es pura delicatese, la verdad es que eso, no, la escuchas y no no no no piensas, ¿eh? que realmente solo sea un bajo lo que está sonando, es puro riff en estado puro, mucha distorsión, uso del pedal del wah-wah, eh técnica de tapping impresionante lo que hacía eh Cliff Burton. Y nada, como siempre, recuerdo absoluto, lo tenemos en nuestro corazón, siempre va a estar con nosotros, siempre lo vamos a admirar a la figura eh ya inmortal de de Cliff Burton, el que era bajista de Metallica. Despedimos el programa de hoy con Metallica, con Cliff Burton y este tema que se llama Anestesia Pulling Teeth Base Soul, take one Y con esto y un bizcocho, pues hemos terminado, <coughs> ya hemos terminado la, el programa de hoy, eh, así que bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Esto eh, que es Mi Rollo es el Rock, eh, en Radio La Guancha. Eh, en el día de hoy, pues hemos querido hacer un programa especial dedicado a los temas instrumentales, eh, pues son esos, esas canciones, esos temas que realmente no necesitan pues ni de voz ni de letra y que aún así pues son pura pasión, puro sentimiento, puro feeling. Otro es simplemente una descarga de adrenalina brutal, otros de exhibición eh técnica de de de algunos músicos y la verdad es que en los temas instrumentales pues bueno, pues se da se da un poco eso eh, en el que se pueden zafar del rigor de un tema estándar donde hay unas estructuras prefijada que los eh pues los instrumentales se puede dar eh más rienda suelta. Ojalá que se hayan divertido y se hayan quedado con ganas de repetir. Eh, como siempre digo cuando hago los especiales, no son todos los que están ni están todos los que son. Así que ha sido una pequeña muestra, eh y espero que les haya gustado. Dar las gracias a Alba Arma, que está ahí ya consolidada como la super Mastero Sound. Está esta mujer, vamos, esta mujer vale vale su peso en oro. Y nada, esto es Radio La Guancha, como dije antes, la 107.2 FM. Te programa se llama Mi Rollo es el Rock. Aquí es el que les ha estado dando el pali que esto más ahora más. Así que nada, desearles que hasta la próxima y a ser felices. Salud y Rock and Roll.